y eh, estamos ahora frente como decías vos omar al desafío de, de una eh, de una nueva elección digamos eh, para nosotros esto es una práctica habitual eh, siempre nosotros desde la creación desde la central eh, cada cuatro años hemos venido renovando las conducciones los hemos hecho en elecciones eh, directas con uh -huh. el voto directo y secreto de los afiliados. Eh, y en este caso bueno eh, la, la particularidad es que a pesar de que siempre ha habido listas eh, de diversas eh, de diversas representaciones de distintas representaciones de la base eh, ahora lo que tenemos también es, es que se agrega eh, una, bueno, una, una división que ha habido eh, dentro de la agrupación Manabd que es la agrupación que ha conducido históricamente que ha fundado y que ha conducido históricamente eh, la central. Uh -huh. este, así que bueno estamos en ese proceso hemos, eh, estamos tratando de, de terminar con todo lo que tiene que ver eh, eh, con el proceso eleccionario. Eh, ...tratar de tener todos los padrones y listos y garantizar que en todas las mesas... ...todos los afiliados puedan expresar su voluntad. Aquí en la Alavarría normalmente iba siempre una sola lista, ¿no? ¿Qué pasó ahora? ¿Que hubo una división? Eh, en realidad ella refleja, la, la, la refleja eh, no sé si llamarlo división, pero sí una diferencia de concepción... ...una diferencia de diagnóstico sobre la realidad nacional que eh, se da a nivel nacional se da a nivel en todas las provincias y también se da obviamente eso se refleja también en los en las regionales en los, en los lugares de en las ciudades más chicas también ¿no? Mm. Este, pero bueno es esa eh, es esa mirada distinta que eh, hace que eh, compañeros que bueno hemos estado hemos transitado muchos años juntos visitando y trabajando juntos ahora en realidad lo que estamos haciendo bueno es... Eh, Disputar con la conducción con dos concepciones eh, diferentes, dos concepciones de, de central diferente ¿no? Alex, Entonces, buenos días. Agostina lo saluda. Hola, buen día, Agostina, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, conocer cuál es el diagnóstico de la realidad que efectúan desde la, la lista 10 y cuáles las iniciativas, ¿no? que va a ocurrir o qué es lo que van a proponer con vistas al 23 de septiembre? Eh, bien, nosotros lo que tenemos es una... Una mirada eh, acerca del proceso politico, político actual que es diferente a la, a la mirada que tienen los compañeros de la lista uno. Eh, para nosotros estamos en un político, en un proceso político que no se encuentra agotado, un proceso político que se, que se puede profundizar. A nosotros nosotros eh, hemos coincidido eh, con, un, con una serie de políticas de políticas públicas que ha impulsado este gobierno y que están vinculadas a reclamos históricos nuestros, a reclamos históricos de la central. Eh, cuando digo esto me refiero obviamente a la Asignación Universal por Hijo, me refiero a la estatización de las AFJP, me refiero a la eh, bueno a este programa que ha permitido incluir a 2 millones y medio de jubilados que estaban fuera del sistema. Nos referimos en términos generales a a la recuperación del rol del Estado en diversas actividades y como un regulador y control de los procesos económicos. Eh, nos referimos, por supuesto, a la, a la desconcentración, al proceso de concentración de medios, al desarrollo de la televisión pública digital, que esto va a permitir un cambio importantísimo eh, en nuestro país, en lo referente a, a, a las posibilidades de acceso a las comunicaciones. Eh, en fin, una serie de políticas eh, que nosotros, la verdad es que no, no, nos, eh, no nos importa tanto cuál, cómo se llama el gobierno que lo hace, si es radical, si es peronista, si es socialista, sino que en realidad lo que estamos haciendo es coincidir con esas políticas públicas más allá de quién las implemente. Y coincidimos porque las hemos reclamado históricamente, porque han sido banderas de lucha de nuestra central desde desde el año 92 en que, se, en que la fundamos. Este, por lo tanto nos parece es esquizofrénico estar este, pensando que, que vamos a estar en contra de una política que hemos estado reclamando. Uh -huh. eh, anoche conversando con Virginia Celione, que es la candidata eh, que va encabezando la otra lista, en eh, bueno destacaba el hecho político de, de, de eh, como bueno de poder seguir a elecciones este para... Eh, eh, bueno, conducir la, la CTA a nivel local y decía que eh, en realidad querían una CTA como eh, aquí en Olavardía como tenían en la calle Belgrano de puertas abiertas, un lugar de encuentro ¿no es así ahora, Alex? Bueno, eh, lógicamente, a ver eh, cuando suceden este, cuando, cuando suceden acontecimientos políticos sobre los cuales tenemos miradas diferentes Muchos compañeros se sienten integrados comparten discuten y otros compañeros a lo mejor se sienten fuera pero por no compartir digamos ¿no? entonces son diferentes si uno deja de deja de participar porque no coincide o no o no acepta la discusión eh, en términos eh, de, estar, de, de, de estar dentro del, de la organización eh, y bueno y de bancarse de que, de que somos todos distintos. Eh, nosotros decimos eh, nosotros la lista nuestra se llama la lista de todos, ¿no? Y nosotros uh -huh. dentro de esa lista tenemos, digamos si lo miráramos del punto de vista político, tenemos integrantes, muchísimos integrantes que pertenecen tradicionalmente al peronismo, tenemos eh, gente que radical de años, tenemos socialistas, tenemos gente del Partido intransigente, tenemos gente del del del Partido de Sabatella, Eh, o sea que confluyen dentro de la central una cantidad de, de miradas y de, y de diversidad y que también se expresan en, en, en la cantidad de, de organizaciones distintas ¿no? que eh, compañeros eh, los compañeros que históricamente han estado, los sindicatos que han estado históricamente dentro de la central ¿no? cierto de los judiciales, de adunces de los universitarios, bancarios de la Federación de Tierra y Vivienda lógicamente la de Suteba también tenemos integrados a toda la comunidad referentes importantes de la, de la regional, de la Frida, como el compañero Eduardo Vali, o, o el compañero Juan Carlos Castillo de la Madrid, la compañera Patricia Sil de Bolívar. La verdad que, eh, frente a esta realidad, de decir que estamos en una central cerrada, me parece que no, no, este, no coincide, digamos, la versión con la realidad, ¿no es cierto? Este, lo que sí realmente hemos tenido muchas discusiones y diferencias acerca de esto que yo estaba marcando anteriormente que es eh, como cómo vemos y entendemos el proceso político el proceso político actual eh, cómo vemos y cómo nos posicionamos frente a las, a las decisiones de políticas públicas nosotros siempre hemos dicho todos lo decimos digamos en realidad tanto los compañeros de nuestra lista como los compañeros de la otra lista en realidad todos Decimos, todos somos autónomos eh, de los gobiernos y de los partidos políticos. Eso es así, para vale para todos. Alex, lo, que, eh... lo que nosotros no somos, disculpame que te que solamente te quiero agregar esto, lo que no somos es neutrales. Eh, cuando cuando las cosas suceden, frente a esos hechos políticos, sociales, económicos, culturales, nosotros tomamos posición. Y ahí quizás es donde tenemos la diferencia más importante. Ajá. Uh -huh. Alex, ¿se conoce ya eh, detalles acerca de lo que va a ser el día propio de los comicios, el 23 de septiembre? Digo, eh, ¿a qué hora se puede ir a votar? ¿En dónde? ¿Todo? Eh, sí, la, la, eh, la, ya están que determinadas la cantidad de mesas. En toda la regional eh, hay creo que son 29 mesas donde van a poder votar eh, son unos 3.200 afiliados estoy hablando de toda la región 3.200 eh, 3.200 afiliados, sí, en toda la región eh, la, gran, la gran mayoría pertenece a la obviamente pero bueno, tenemos 29 mesas distribuidas eh, bueno, lo, ahora estamos en un periodo que se llama de tachas y enmiendas que va, se va a proceder a, a se, está, este, se han exigido los padrones y están eh, Están realizándose las correcciones eh, para producirlas a eh, altas y bajas y corregir los errores que habitualmente pueden tener un padrón de, de estas características que, bueno, es un padrón de 1.200.000 afiliados en todo el país y, este, bueno, eh, hay, hay que proceder a, a depurarlo, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, después, respecto de la del funcionamiento, va a ser eh, lo que es habitual en una elección que comienza en alrededor de las 8 de la mañana y funciona hasta las cinco o seis de la tarde van a funcionar la mayoría de las mesas. Es probable que alguna de las mesas adecuemos el horario al horario de trabajo de los compañeros trabajadores, digamos, ¿no? O puede ser que, digo, por ejemplo, en el hospital o en algunos lugares en el Ministerio de, de Trabajo, o sea, son distintos lugares donde la urna va a ser adecuada al, al la comodidad de los compañeros que votan, ¿no?